Salmo número 60 Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento, has dado a los que te temen bandera, Que alcen por causa de la verdad. s e l a Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario: Yo me alegraré. Repartiré a Siquem y mediré el valle de s u c o t Mío es Galaad y mío es Manasés, y e f r a í n es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, Y Él o l e a r á a nuestros enemigos.